Bueno, Luis, ¿sensaciones del partido? La tranquilidad, son, son un mejor equipo que nosotros, tienen más talento, más talla, juegan mejor y nos ganaron. Y los respetamos por eso y los felicitamos y pasamos página. La verdad que fue un ambiente genial, muy especial, una semana entera especial. Pensábamos que íbamos a tener el apoyo por jugar cerca de casa, no tanto, y no pensamos que la atmósfera... La atmósfera Iba a ser como fue eh, esta semana. La verdad que fue, fue muy especial jugar esta semana acá en Río. Entonces, ¿Ustedes en lo que se el grupo? Que, ¿Cómo lo decir? ¿Todo lo que fue el de Manu, de... Mirá, yo te puedo, no sé si es el último partido de Manu. A mí no me dijo nada todavía. No, tele, ¿Cu tele, ¿Cu <risa> cuando él lo, ya lo dijo en la tele? Bueno, lo saludaremos. Muchos jugadores se han retirado. Sabemos toda la importancia que tiene Manu muchos jugadores se han retirado en el pasado y el básquet sigue eh, yo sé que a ustedes les encanta hablar de la despedida y del final y la generación dorada pero bueno, la realidad es que la generación dorada dejó de existir ya hace muchos años eh, muchos jugadores se fueron Esconocini, Oberto, Montequia Pepe Sánchez, Volko Walter Herman y el Vázquez sigue hoy si, si es el último partido de mano el básquet sigue también eh, yo voy a seguir jugando y un día no voy a jugar más y el vasque va a seguir también Eh, y pasamos página, sin más. Es un partido de básquet, es un jugador, es un juego. Y te lo digo yo que, que tengo plena conciencia de lo que significa mano para el básquet nacional. ¿Cómo escrito recién que lo que han vivido en estos años es un cuento? Bueno, ah, es una forma de escribirlo. Eh, es raro, evidentemente, ¿no? Es momento en el que por ahí es, estás más viejo y miras para atrás. y ¿Te acordás de, de todas las cosas que pasaron al principio? Nosotros en el 99, el sueño nuestro era jugar un juego olímpico, clasificar a un juego olímpico. No Hablábamos de, de que nos toque un grupo mejor, de clase, del cruce, de las medallas, nada. Eh, y mirá, todo, haciendo... Déjame terminar la respuesta. Por ahí no es tan interesante, pero déjame terminarla igual. Después la cortás en el diario. Eh, haciendo para adelante Todo lo que pasó, mira hoy Acabamos de terminar el cuarto juego olímpico Con muchas cosas en el medio Bueno Tiene un poco de eso, ¿no? Un poco cinematográfico ¿Qué significa, es que tú tienes plena Conciencia qué significa Manu? ¿Qué significa Manu para la Argentina y el básquet? Significa muchísimo nadie, nadie hizo en el básquet nuestro Lo que hizo él en todos estos años eh, Pero la realidad es que es un jugador más Y el básquet es más grande que cualquier jugador Incluso Manu El Vázquez sigue y el próximo torneo tenemos que jugar de vuelta. Eh, otros jugadores muy buenos se han retirado de otros muy buenos equipos y el Vasque siguió. Eh, y eso es lo que tenemos que aprender nosotros también como selección nacional. Hemos perdido jugadores a lo largo del camino y vamos a perder otros y el Vázquez sigue. Eh, le pasó a Yugoslavia, cuando era Yugoslavia, le pasó a España, le pasó a eh, un montón de equipos. A Croacia, a Lituania, eh, todos los equipos pierden jugadores y siguen adelante. Y eso tenemos que hacer, a pesar de que sea Manu. ¿Perdón? Sí, sí. ¿Qué balance haces de tu actuación en el torneo? Bueno, eh, nada, tu, es lo máximo que pude conseguir, tuve torneos mejores y tuve torneos peores, pero fue lo máximo que pude conseguir, dejé todo, y ese es mi baremo para estar contento o triste, si dejé todo o no, y no tengo más nada para dar. el grupo, el rendimiento del equipo? Sí, fue un buen torneo.